Eh, bueno, el año pasado pude cobrar en diciembre lo que trabajé tuve cuatro meses sin trabajo me llamaron de vuelta en eh, marzo 22 de marzo y me lo dan de baja el 31 de marzo cosa que yo no estaba ni enterada y a mí me llega la notificación que no tenía que trabajar más porque mi sexto estaba de baja el día eh, 29 de junio o sea que estuve cuatro meses sin traba o sea, sin cobrar, uh -huh. y encima de eso, eh, trabajando los fines de semana, porque bueno, había personas que no podían o no querían trabajar, uh -huh. eh, hasta yo me forcé de trabajar este esos días yo y otras compañeras mías más. Eh, ¿Y qué justifican para sacarte el, ese sexto? No tengo ninguna justific justificación, no me dan motivo, no... Eh, fui a hablar con Delgado, Delgado dice que se comunicó con Vera, me tienen las vueltas eh, y acá estoy, hace que estoy sin trabajo, me dejaron sin trabajo, y bueno, nadie, nadie del gobierno, directamente este gobierno a mí me está dando la espalda, pero mal, porque es así, o, o sea, no puede ser que, o sea, yo estando en mesa de entrada, trabajando, todos los días entra gente, todos los días, Y a mí es como que, a mí me, me, me, me soltaron la mano, me dieron la espalda. O sea, este gobierno la verdad que es vergonzoso lo que está haciendo conmigo. Es muy vergonzoso. ¿Vos estás con la, en la lista esa de ingresos? Supuestamente, cuando... pedontá dice que yo estoy en la lista de los que vamos a pasar a, a planta. A planta permanente. Sí. Y eso es un, también es un, un compromiso que tomó el, el gobernador. de A todas las personas que sí, claro. en pandemia... Sí, bueno, pero esta gente es eh, es como que... Eh, o sea, lo que dijo el gobernador de que no iba a dejar a nadie sin trabajo, o sea, no lo respetó. Conmigo no lo respetó. O sea, son gente que ni siquiera da la cara para decir, de darme una respuesta, de decirme, darme una solución, atenderme, nada. No, no, no, o sea... Eh, y yo pregunto desde el desconocimiento. Esos eh, artículos sextos que se dan de baja, ¿No te dicen por qué? No, nunca me dijeron el por qué. Supuestamente ahora lo último, el problema era en eh, presupuesto. Pero nunca por una situación tuya de trabajo, de falta... No, no, problema, no, no, nunca. no, vos podés preguntar por mí, o sea, nunca trabajé, nunca llegué tarde, nunca tuve conflictos con nadie, o sea, tengo muy buenas referencias, no solamente en este trabajo, en los anteriores que tuve, uh -huh. inclusive yo tuve que dejar, o sea... Cuando a mí me llaman, yo tuve que dejar un trabajo que yo estaba en blanco en cuatro horas Ajá. para esforzarme y dar todo, o sea, para estar en una estabilidad económica bien, claro, digamos. Claro. Eh, y bueno, y me quedé sin nada. O sea, o vos dejaste un trabajo en blanco para trabajar Claro. y con sí. la posibilidad de entrar también a planta claro, permanente. Sí, sí, sí. Este, y hoy sí. estás sin trabajo. Y hoy estoy sin trabajo, esta gente me, me, me dejó así sin trabajo, no me dan ningún, ninguna explicación, no dan la cara. Vera, me cansé de, de, de mandarle mensajes, de ir. Yo, O sea, lo único que siento de esta gente hacia mi persona es maltrato, porque voy a hablar con un secretario de Vera que se llama Héctor, me trata mal, me habla mal, me dice, no, ¿a qué venís? Te dije mil veces que no te va a atender Vera, cosas así. ¿Me entendés? O sea, es, eh, estoy indignada totalmente de este gobierno Indignada Porque nadie, nadie me da una solución